¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Bien, ¿vos? Bien. Bueno, eh, Claudia. Eh, no se te escucha muy bien. Estás como determinante, así como si te hubiesen dado una noticia que no esperabas. <risa> sí, algo así pasó. Ah, mira.、Eh, bueno, el gobierno nacional, el ministro en realidad de Educación de Nación, ha anunciado que pretenden、eh, incorporar una hora más. Eh, en las escuelas primarias.、Eh, está en debate esto y se va a debatir el viernes en el Consejo Federal de Educación.、Eh, ¿Qué les pasó cuando escucharon esto,、eh, Claudia?、Ah, bueno, la verdad que nos sorprendió a todos los gremios de base de la CETERA porque la CETERA no estaba trabajando en, en la, ni en la paritaria ni en mesas de, de diálogo y de trabajo. Con este tema puntualmente, entonces nos、eh, tomó por sorpresa. Hay una reunión de junta ejecutiva, no sabemos demasiado、eh, de qué se trata, y eso es básicamente toda la información que tenemos.、Eh, estoy leyendo acá que lo que el ministro de Nación dice es que esto va a requerir de una construcción de acuerdos de consenso, consenso con las jurisdicciones y con los gremios. Eso me parece totalmente correcto, pero、eh, la noticia en los medios, obviamente, que. Impacta porque no estamos acostumbrados y no creemos tampoco que sea el ámbito donde nos debamos enterar de, de cuál es la política educativa, ¿no? ¿Se cortó solo Jaime Persic? Parecería, pero bueno, ahí Setera enseguida、eh, nos convoca a una reunión, así que en ese espacio que nosotros tenemos federal vamos a estar. Sentando postura, obviamente. Claudia,、eh, y... ¿qué significa para ustedes o qué significaría、eh, pensar en una hora más de clases? Más allá de lo que tiene que ver con lo salarial, que va a ser obviamente un punto a discutir.、Eh, un, un docente que tiene que enfrentarse a una hora más de clases, ¿a qué también、no, p e n s a m n t r en este、enfrenta? momento todavía en, en la UTELPA no estamos todos acá reunidos. Eh, para, para discutirlo y para ver cuál, cuál puede llegar a ser nuestra posición, desconociendo, ya te digo, cuál es la propuesta en sí. Lo que sí nosotros sostenemos es que veníamos, incluso está en, en la letra de la ley,、eh, el pase a, a, a ampliar la jornada de las escuelas primarias de, de jornada simple. n o Valoramos un montón、eh, el trabajo que hacen las escuelas de jornada simple, obviamente, pero、eh, lo que se puede hacer en jornada completa. Porque esto afecta directamente e l nivel primario, está pensado para el nivel primario, pero ya te digo, no podemos discutir a ciegas porque desconocemos cuál es la, la mirada que tiene el Ejecutivo y cuál es la propuesta para cada jurisdicción, porque no es lo mismo lo que puede pasar en otras provincias que lo que puede pasar en la provincia de La Pampa. Nosotros tenemos determinadas características, los puestos de trabajo en nuestra provincia tienen determinadas características y están ocupados por. Eh, compañeros, a lo mejor que no solamente trabajan en el nivel primario, sino que trabajan en el primer ciclo, en el nivel secundario, entonces es de una complejidad muy, muy grosa como para analizarlo así a la ligera.、Claro. sí, además、eh, está la cuestión climática también, no es lo mismo este, invierno acá en la provincia de La Pampa que en el norte.、Eh, digo, sí, las no temperaturas, sea... el, el, el, el,、eh, la luz. Solar, sí, hay ¿no? que pensar también ¿no? cómo, cómo va a estar distribuido y todo eso, pero ¿no? fundamentalmente, bueno, nosotros en, en el gremio obviamente nos ocupan dos cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente educativo y, con, y cómo、bueno. apunta esto a mejorar la calidad de la educación y por otro lado el puesto de trabajo.、Claro. Nosotros、eh, son como los dos grandes ejes que tenemos que, que concentrarnos, que debatir y, y discutir. Y, y bueno, siempre obviamente vamos a estar a favor de、eh, mejorar las condiciones de trabajo y de mejorar la calidad educativa, siempre. Pero、eh, hay que analizarlo, hay que pensarlo bien, hay que ver cómo se puede implementar en la provincia, si es que se puede, porque hay un montón de cuestiones que, que seguramente van a entrar en juego. Eh, y que, bueno, que nos toma de sorpresa fundamentalmente. Eh, eh, Claudia, eh, en caso de que el Consejo Federal tome esta decisión,、eh, ¿la provincia es autónoma para、eh, aceptar esto o no? ¿Cómo, cómo funciona?、Eh, sí, el Consejo Federal, en realidad, lo que, o sea, lo que supongo que va a hacer el, el Ejecutivo es tratar de generar consenso con las 24 jurisdicciones,、sí. pero nuestra provincia seguramente va a sentar postura respecto、mm. del análisis que haga. Y respecto de ese análisis que hace. Eh, el Ministerio de la Provincia, nosotros también vamos a hacer el nuestro, vamos a trabajar con los docentes y vamos a responder. Ah, bien, bien, bien. bien. Bueno, Pero eh, bueno, eh... es un proceso que a, a, a primera vista es largo, no, no, no se resuelve en, en, en unos días. Claro, lo que pasa es que、eh, Persic dijo que quiere arrancar en mayo ya con esto. Bueno,、eh, ahí, ahí tenemos un problema.、Eh, mm. Veremos qué, qué dice el Ministerio de la Provincia de La Pampa y en función a eso. Eh, que vamos a responder nosotros, s ¿no? También, obviamente, teniendo en cuenta lo que, lo que plantean los compañeros de nivel primario. ¿Esperan ustedes el posicionamiento de Pablo Machiones o b r e esto que trascendió ayer? Sí, obviamente, sí, sí, porque es nuestra, nuestra patronal, respondemos a, a las decisiones que toma el ministerio, creemos, obviamente, y valoramos siempre los espacios de diálogo. Seguramente vamos a tener un espacio de diálogo con el ministerio de la provincia, como lo hemos tenido en, en todos los temas, y este es un tema transversal. Eh, así que、eh, también, obviamente, vamos a estar esperando ese lugar. No, no estuve todavía con, con nuestra secretaria general, pero seguramente vamos a estar pidiendo una vez que, que pase esta reunión o que haya más novedades, tanto lo que resuelva la cetera con todas las provincias como lo que podamos resolver nosotros en la utelpa. Bien, Claudia,、eh, gracias por estos minutos con Kermés. No, no es porque hasta luego.